Vuelve otra vez y tómame, amada sensación, retorna y tómame, cuando la memoria del cuerpo se despierta y un antiguo deseo atraviesa la sangre, cuando los labios y la piel recuerdan, cuando las manos sienten que aún te tocan, vuelve otra vez y tómame en la noche, cuando los labios y la piel recuerdan.